cantando con lo latido de una verdad son surcos de una mirada que no se cansa de caminar cha meito de nuestra plaza vengaremo da, te vuelo que la memoria lo va a escuchar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 Paloma Blanca, la guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la mitad.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 Suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, cuán sin tierra. Muzica de Nicaragua en mi corazón. Compreste, soy la columna del café.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 ...que venga un mecánico... ...¿Para qué, don Carlos? Ui, mamá mía... ...a ver sido puede arreglar... ¿Qué sucede, mamá mía... ...se cayó la estantería... ...o San Pedro abrió el portón... ...la creación anda las piñas... ...y de pura rebateña... ...a polilla sin colchón...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 Muchos pasos al caminar derecho para el ramar nos lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el burilito era su único ideal recordaba aquellas olas de garufa. Cuando Minga de laburo se pasaba, me tapungas al codillo, escolaseaba y a los burros se digamos metejó. Cuando no era tan junado por las tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una mina le chacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico de quero que jugaba de quemera, hija de una curandía, vestida de, de profecío, pero viví en gropida, de un lo o la vida, y le pasaba la guita, que le sacaba el matón, frente a frente dando muestras de coraje.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 Por haber robado un cacho de paz, sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de paz. La abuela se queja de dolor Doliente, reproche, criofentia, sombría También su mujer Es cualida y flaca En una mirada Toda la tragedia Le ha dado a entender Trabajar ¿A dónde? Extender la mano Pidiendo al que pasa limona porque por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano El que puerta y tiene valor y altivez Se durmieron todos, tachó la barreta Si Jesús no ayuda, que ayudes a paz Un vidrio, unos gritos carreras auxilio, un hombre que y un cacho de paz. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta.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 Travestia al Juta Lorenzo le quitaba el vento, dijo al fumbo él que era tan guapo para pues torturar gente, se vio de repente tan arrodillado, jugó la del duro con los sentimientos y como un violento centerró un puñal. Hoy dice la tele.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 Te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. A ti se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Să vă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 Que vara, se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. La Otra Oreja Buenas noches, jugamos a Mariana Y hasta la victoria Siempre ¡Venceremos!